...es de 8 kilómetros la humedad a punto de saturar hoy 95% ayer cuando me preguntaba a mi compañera cómo estaba le decía húmedo esa era la sensación no había mucha humedad claro cuando llueve mucho hay mucha humedad y la presión 972 decimal 4 sí eh, así las cosas en Córdoba después de seis meses una lluvia te diría este pitosa la que caí ayer por la noche cuando vi ese panorama que me estaba esperando el remedio, dije, la verdad que sería mejor quedarse en casa viendo series, ¿no? Pero, a ver, feliz y contento de poder ir a trabajar, ¿eh? Uh -huh, ¿eh? Claro. Muy feliz y muy contento de ir a laburar, ¿eh? La verdad que uh -huh. sí, muy contento, muy contento. Sí. Pasa todo muy rápido, cuando uno la pasa bien, pasa todo muy rápido. Claro, ¿sabes? sí, además mantener que, de, sí. despeja la cabeza, eh, parece contrario sí, a, lo, a lo que parece. Y además porque es un horario que no hay mucha gente, no hay mucha circulación también, eso también es ventajoso. Sí, el hecho que no haya tanta gente, ayer no había prácticamente gente en el centro de Córdoba, quiero decir, a la hora que yo llego, ¿no? Así que bueno, es una gran ventaja trabajar a la, a la madrugada, digamos, ¿no? Para mí es una gran ventaja. Es como si fuéramos a la, a la gráfica ahí en Barracas a esa hora, ¿no? Más o menos lo mismo. Eh, se, estaría uno con el operador y nadie más, ¿viste? Sí. Eh, bueno, en, en, en la radio pasa eso en Nacional pasa exactamente lo mismo Somos la operadora, la productora y yo Y después en Buenos Aires el personal que está en Buenos Aires ¿no? claro. Así que, es más mi, mi, mi, mi productora lleva la llave Y cierra la radio por una hora hasta que llega La gente que hace el programa de las 6 de la mañana ¿Sí? Que llegará a cinco y media, calculo yo Nosotros vamos 5 y 10, 5 Llega la gente que hace el programa de las 6 ¿Sí? Porque ya vendrán todos leídos Como corresponde Eh, hoy no se necesita llegar tan temprano igual yo llevo siempre una hora antes pues, pues ya tengo una costumbre de llegarlo lo hacía también en la gráfica muchas veces así uh -huh. que, de llegar una hora antes o 45 minutos antes no como para estar tranquilo claro. ¿no? sí bueno, eh, le le recomiendo le comiendo la... sí, sí, dale no, no, no no no le... que ha llovido copiosamente y me parece que vamos a tener una jornada muy fría la ucha, la verdad uh -huh. eh, ayer se hablaba de 18 horas pero vamos a tener una jornada fría, no creo que que pase de los 12, ¿eh? te digo la verdad, ¿eh? está muy frío, muy frío. ¿eh? Uh -huh. Sí, eh, recomiendo eh, en el día de hoy eh, una de las, eh, creo que, letras, textos, cartas que, que más ayudan a la comprensión de lo que estamos viviendo y que colabora con eh, la concientización que tratamos de hacer todos los días. La carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, una carta abierta a la, a la comunidad, Eh, está uno, si la buscan, en los distintos portales está publicada eh, y creo que eh, ilustra cuál es la situación, como hablábamos ayer, de los eh, trabajadores de la salud, específicamente de los terapistas. Eh, decíamos, la, las camas eh, se pueden comprar, se pueden incorporar más respiradores, ahora no podés comprar eh, un paquete de trabajadores de la salud ni eh, gente conocedora de la terapia intensiva. Y la sociedad argentina de terapistas envió una carta muy importante ve a sí. resumirlo vi, digamos la vi, la... Eh, en, en un párrafo la, la vi ayer, la vi ayer. claro I, importante comunicado a la sociedad argentina no que, que despierten un poco y se cuiden más no sí, eh, sí, la vi. dice impactante. en un párrafo quizás sí, dale, el más dale. el más impactante sentimos que no podemos más que nos vamos quedando solos que nos están dejando solos, encerrados en la unidad en la unidad de terapia intensiva con nuestros equipos de protección personal y con nuestros pacientes, solo alentándonos entre nosotros. Eh, es más extensa la carta, pero creo que, que ilustra, ¿no? Este este pedacito le pedimos a la sociedad que reflexione y que cumpla con tres simples pero importantes medidas recomendadas científicamente. La distancia social, el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos. No aglomerarse, no hacer fiestas, no desafiar al virus porque el virus nos está ganando. Así que, eh, claro. digamos, no se vuelve difícil, uno se vuelve a veces con, con impotencia, ¿no? Cuando... Este, se, se dan situaciones como la de ayer en la Cámara de Diputados eh, Sin ir más lejos eh, Pero bueno, creo que es bueno lo, lo que hace la, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva Le doy la bienvenida a Leila Vitar Buen día, sí. ¿cómo andan? Eh, sí, tremenda Totalmente, la carta de, hola, de, los, de los terapistas eh, Para tomar nota por parte del Gobierno Nacional De los distintos gobiernos bueno provincial claro. en la Ciudad de Buenos Aires Están diciendo, che, no damos abasto Eh, va un poco en contra de lo que se viene haciendo uh -huh. que es flexibilizar, abrir más tender claro. a abrir cada vez más actividades, eh, esperemos que se tome nota y que se actúe en consecuencia no eh, insistimos ya no es cuestión de sumar respiradores sumar camas más médicos no, no, los médicos no dan abasto porque aparte están desde hace desde el minuto cero trabajando. Sí. Eh, sin descanso. Trabajando todos los días. Todos además, los días, ¿sí? muchos quedaron en el camino, contagiados de coronavirus, Exacto. fallecieron. Eh, la verdad que... Están, que hablando, sí. están hablando, Leila, de agotamiento, ¿sí? De agotamiento. Estamos agotados y sí. la gente no nos da pelota. ¿eh? Ese ese es el, el mensaje, ¿no? Claro. Además, desde y siempre machacamos con esto, no solo si, si no tenés una conciencia colectiva, solidaria, Bueno, ahora, hacelo por por vos mismo, por tu familia. Porque, en definitiva, claro, eh, no. una enfermedad contraída que necesite de una de estas camas, sea COVID o no, sea cualquier otra, eh, genera un problema inmediatamente. Porque no tenés... Podés tener cama, pero no vas a tener a alguien que te atienda como corresponde. No porque no quieras, sino Totalmente. porque no da abasto. Eh, no que, da que... abasto, exactamente. No dan abasto, no dan abasto y ya tenemos... No sé cuánta cuánta cantidad de muertes eh, por parte del personal médico, personal de enfermería, pero hay muchísimos muertos que han dejado su vida para curar a otros y ya han terminado... Hay casos de tipos que han muerto y que estaban con un excelente estado de salud, ni siquiera tuvieron síntomas de coronavirus y se murieron. Hay... Esto hay que remarcarlo también, ¿no es cierto? Es muy complicado lo que se está viviendo. No está diciendo a la gente, despierten, muchachos, dejen de tomar cerveza en la vereda respeten más las distancias. Le están pidiendo tres cosas fundamentales que nosotros venimos recurrentemente apuntando, que es lavarse las manos, bien enjabonaditas, 40 segundos, distanciamiento social y tapaboca Son tres elementos. Ni siquiera te están diciendo ahora cuando llegues a tu casa tirate alcohol por todo el cuerpo. Ni siquiera te están diciendo eso. Te dicen, cuando llegues a tu casa te lavas bien las manos. Segundo, distanciamiento si estás afuera. Tercero, tapaboca ¿Tanto cuesta entender eso? ¿Tanto cuesta...? Y hay gente que conozco que se cuida y le ha agarrado coronavirus, viejo. Y otros irresponsables que le agarra por irresponsable. Entonces a mí me da mucha bronca cuando le pasa algo o muere una persona que se ha cuidado, ¿sí? Claro. le da mucha bronca, me da mucha bronca. No, no es que, que estoy diciendo que a la otra le pase. No, para nada. Estoy diciendo, hay gente responsable que le ha agarrado coronavirus, digo. Uh -huh. Sí, creo o sea, que... que... mira es un tema... Es un tema a debatir este, ¿no? Y evidentemente la gente no entiende... No sé, ahí... Digo, ¿dónde quedó la patria es el otro, chicos? En cuatro años nos hicieron pelota. Hasta psíquicamente nos quemaron la cabeza. ¿Dónde está la patria es el otro? La patria es el otro que tanto, que tanto pregonábamos durante durante 12 años y medio. ¿Dónde está? En cuatro años nos liquidaron el, el discurso. En cuatro años nos liquidaron el discurso. Lo que uno denota hoy es un gran individualismo. Mirá lo que hicieron, el papelón que hizo esta gente de Juntos por el Cambio. También, no dando el ejemplo, no dando el ejemplo, queri queriéndose amontonar, que lo único que quieren hacer, obviamente, y está a la vista, es judicializar cada ley que el gobierno trata. Son realmente siniestros eh los diputados de la oposición, o por lo menos de esa oposición. Son siniestros los diputados de Juntos por el Cambio, que hicieron un gran papelón. Un gran papelón ayer, tratando de impugnar la sesión. Pero más allá de todo, bueno, y aparte ayer se aprobaron leyes sobre tuismo y pesca, no jodamos, no jodamos. No, evidentemente la, la, la posición de, de Juntos por el Cambio es eh, que no se debata, es, eh, que que se limite todo lo posible sabiendo que cada vez más eh, lo que en pr principio eran realmente eh, leyes y proyectos que se trataban en torno a la pandemia, a las necesidades del coronavirus empezaron a aceitarse el función empezó a aceitarse el funcionamiento de la sesión remota y se están dando y con democracia y con coherencia eh, las sesiones virtuales con leyes eh, importantes, digamos la ley de turismo, la de la limitación a la pesca ilegal, digamos, uh -huh. se está discutiendo la ley de mares y ni que hablar que lo que quieren evitar a toda costa es votar la ley del impuesto extraordinario, del aporte extraordinario de claro. las grandes fortunas. Y la reforma. Claro. Y la reforma judicial, claro. sí Hay un, hay un tuit de Lucía Campo, era legisladora porteña del Frente de Todos, uh -huh. eh, que retuitea a Cristina en su cuenta, y un poco cuenta paso a paso eh, lo que se hace desde la legislatura porteña. Digamos, todo lo que está pidiendo la oposición macrista en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, es lo que no hace en la Cámara Eh, en la en la legislatura porteña eh, hay un montón de, de ejemplos ella lucía Campo, era los detalla y explica cómo va funcionando no hay proyectos que no parecen ser urgentes en relación a la pandemia y ahí explica no porque uno de los de, de los de los argumentos de juntos por el cambio es hay que debatir solamente cosas que están relacionadas a la pandemia uh -huh. y si no tenemos que hacerlo de manera presencial bueno en la legislatura se debatieron leyes como la reforma al Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, uh -huh. de manera remota, claro. eh, la habilitación de audiencias públicas virtuales para avanzar, por ejemplo, con venta de inmuebles, cosas que la verdad no están muy relacionadas claro. con tema pandemia, ley de aplicaciones, claro. designación de cuatro jueces y la ley de responsabilidad del Estado. Bueno... Ahí hay un montón de ejemplos invitamos también a que a que lo, a que lo busquen en, en twitter es un hilo muy interesante y de alguna manera contrasta estas y ponen a evidencia las contradicciones de un bloque que hace una cosa en un lugar uh -huh. en, en la cámara eh, de diputados y otra en la legislatura porteña. Claro. O sea, haz lo que yo Exacto. digo, pero no lo que yo hago. Claro, que en definitiva es eh, correcto eh, que, que hace bien la legisladora del Frente de Todos en, en manifestarlo. No es que decimos eh, la legislatura deje de sesionar, que, que la legislatura continúe sesionando con todo tipo de leyes y que lo haga el Congreso también como lo viene haciendo. Eh, lamentablemente estamos discutiendo esto cuando en realidad es una mm, postura unilateral de... De uno de los bloques o, o interbloques el que conduce Mario Negri eh, tristemente célebre por sus acciones en el Congreso eh, pero sí. la continuidad está asegurada digamos o por lo menos eso es lo que se planteó ayer desde el presidente de Sergio Massa hasta sí. el resto de los bloques sí. porque no es que fue juntos por el cambio versus eh, frente de todos el resto de los bloques entiende perfectamente también que se debe seguir sesionando de manera remota el bloque de José Luis Ramón, que se llama Equidad y Consenso Federal, o no me acuerdo cómo es, de José Luis Ramón de Mendoza, ha recibido una retaíla de amenazas, Ramón, por redes sociales. Pero amenaza decirle, no te vas a poder sentar más en un restaurante de Mendoza. No vas a poder salir más con tus hijos. Quiero decir que a Sergio Massa, ayer alguien, hubo un pícaro, que ya está identificado, que empezó a circular el teléfono de Massa por todos lados. Por supuesto que ya Massa cambió el número de teléfono, ya Massa sabe quién es el que se mandó esa tropelía porque naturalmente me parece que lo amenazaron a, a Massa más está decir que me solidarizo con Sergio Massa y rechazo tajantemente este tipo de actitudes que tienen un sesgo muy destituyente es decir, lo que hicieron ayer los diputados de Juntos por el Cambio era destituyente y había gente afuera que quería entrar en el Congreso ¿Cómo carajo se llama eso, chicos? Uh -huh. Hablemos sin vuelta ya Con esta gente no se puede tener unidad nacional. Yo uh -huh. no puedo llamar a la unidad nacional con una gente que trata de bloquearme y ponerme piedras en el camino ante cada ley que quiero que quiero debatir. Es decir, estoy de acuerdo también con Cecilia Moro, que ayer dijo, no se puede permitir que la minoría le imponga a la mayoría que discutir. ¿Está? lo que se discute en el, en el en el Congreso, y estimó que la actitud y el clima disociado de Juntos por el Cambio tuvo que ver con una directiva de del reposero, Mauricio Macri, ¿sí? del rey de reposeras es como es esto, el rey de reposeras. El, el domador de reposeras. El domador de reposeras, bueno, parece que dio la orden de que empiecen a, a hacer bloqueo de todas las iniciativas que presenta el Poder Ejecutivo. ¿Cómo carajo se llama eso, chicos? Eso es destituyente, uh -huh. dice y llanamente, una actitud destituyente. Es oprobioso lo que han hecho ayer, es ignominioso. Entonces dejémonos de bromar, hablemos con claridad de una vez por todas. No uh -huh. estemos tanto ahí teniéndole tanta consideración a Rodríguez Larreta que sigue flexibilizando y siguen creciendo los casos de coronavirus. Claro. Y una sociedad que evidentemente se ha olvidado de que la patria es el otro. O una parte de la sociedad, ¿no? Sí. Porque hay otra parte que quedamos en nuestras casas, que salimos porque tenemos que ir a laburar en todo caso, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos en nuestra casa. Yo ayer tenía que hacer trámites a la mañana y no salí, loco, no salí porque estaba feo, no tenía ganas, la verdad me quedé en mi casa. Después a la tarde me puse me puse a trabajar y me puse a descansar un rato, pero digo, no ¿nadie puede hacer eso, viejo? Tanta desesperación por ir a tomar un café con un amigo o tomar un chop de cerveza. No respetar la distancia, pero tanta desesperación hay. No, no es sabés que te podés llegar a morir en algún momento, pero caray, no entendemos, somos gente grande, viejo. No, necesitamos un congreso que esté a la altura de las circunstancias, una dirigencia política también que esté a la altura. En la sociedad estamos viviendo tiempos tremendos de, de pandemia, de muertes de seres queridos, de gente que cada vez cada vez más infectados y la situación económica también gravísima, de muchos sectores que empeoraron obviamente en este último tiempo. Y tenemos claro, un show mediático político en el Congreso que la verdad te dan ganas de viste eh, no sé irte porque decís ¿qué, qué, ¿qué es lo que hay que hacer de ahora en adelante? Porque tenés un Congreso que está... es una payasada lo que pasó el día de ayer. Además de destituyente, no, papelón, papelón. como decís vos, papelón, papelón. me da bronca y me da vergüenza ajena que ante las dificultades que estamos viviendo como sociedad argentina tengamos que ver esto por la televisión de diputados que se agarran a los pelos eh, cuando tienen que estar resolviendo los problemas de la gente. Eh, y específicamente hablamos de la oposición, ¿no? Porque tenés un, un oficialismo que está está presentando proyectos para aliviar esta situación de, de incertidumbre, de desesperación, de angustia. Y una oposición que no le importa absolutamente nada. Detrás, del, detrás de todo esto, como decíamos, está el tema reforma judicial, que en sí es un tema que la verdad... Es un tema político.